Buenos días, ¿cómo les va, compañeras, compañeros, compañeres? La verdad, celebrar genera una, una gran alegría poder encontrarnos en este espacio, retomar esta costumbre de las audiencias públicas. Eh, fue un mecanismo virtuoso en la construcción de los 21 puntos, las asambleas alrededor de todo el país en el marco de la construcción de los borradores iniciales que después sirvieron de apoyo para la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y con este mismo mecanismo en todo el país se debatió los borradores de esa ley. Primera ley, tal vez junto con la política de derechos humanos que fue surgiendo desde el pie, que fue surgiendo como clamor popular y que después terminó en manos de eh, Cristina Kirchner convirtiéndose en una de las políticas centrales del gobierno y del Estado nacional. También quiero recordar brevemente en esta en esta charla en esta presentación mía eh, a un compañero que se nos fue hace poquitos días por una broma macabra de la vida, Juanes Vazso, que no por casualidad era un de defensor de las políticas de derechos humanos y abrazó la construcción de un medio cooperativo como el eslabón entendiendo intrínsecamente, yo no sé si él lo elaboró porque nunca nos pusimos a charlar sobre el tema pero si él tenía claro que para defender los derechos humanos se necesitaba otra comunicación, creo que sí entonces eh, en honor a él también y a su militancia y en homenaje a tantos tozudos compañeros de tantos años que vienen peleando para que tengamos una, una comunicación distintiva, distinta y mejor. Eh, la pandemia, eh, que, que como todas las grandes crisis, pone con crudeza y con brutalidad sobre la mesa claros y oscuros. Blancos y negros. Eh, genera actitudes solidarias, teniendo en cuenta el otro, y genera las más miserables y crudas manifestaciones de egoísmo en otros casos. ¿Dónde se colocaron los medios o los grandes medios en la República Argentina? Al igual que el resto de las grandes políticas y de los grandes grupos económicos, y a pesar de que muchos soñaban que con la evidencia clara que el Estado era el único que podía hacerse cargo de la salud, del pueblo, de la salud, de la gente, tanto acá como en el resto del mundo, cuando quedaba demostrado que el mercado abandonaba y que el Estado ocupaba centralidad en la salud, muchos soñaban que de esa evidencia contundente y rotunda iba a surgir una nueva política, una nueva realidad, una nueva sociedad. Está bueno que soñemos, está bueno que despertemos rápido. El poder económico, rápidamente y los medios de comunicación no son una excepción. Aprovechando la desgracia común, general, acumulan para sí, para concentrar poder y para que de esta pandemia salgamos peor que lo que entramos. No mejor, peor. Hacerse cargo de ese déficit que hoy no tenemos nosotros para pelear por nuestros derechos, apoderarse de plata de nuestro bolsillo, quitarnos derechos Y para eso se ha generado una conjunción fenomenal. Venimos de cuatro años de macrismo, de política neoliberal cruda, cruel, que en nuestro gremio echó a la calle a 4.500 trabajadores, récord histórico en la pérdida de puestos de trabajo. Y a eso debemos agregarle la precarización en los puestos de trabajo de esos grandes medios que han acumulado fortuna, la precarización sobre sus trabajadores. Y esto no es excepción en la política de comunicación, sino en muchas otras ramas del mercado económico, esta concentración también se ha acumulado. Para transformar esta realidad, el Estado, el gobierno, invirtió millones para sostener durante la pandemia puestos de trabajo y auxiliar a los más desposeídos, para que no caigan en el precipicio de la desesperación. Pero somos todos nosotros, compañeros, que acá en estas primeras reuniones de audiencia transformamos en catarsis la mayoría de los minutos que se nos otorgan. Es en estos espacios donde nosotros tenemos que apostar a nuestra responsabilidad, construir unidad, generar espacios comunes, limar diferencias. No es solo el gobierno el que tiene responsabilidad. Somos nosotros lo que tenemos la responsabilidad de construir poder popular para equilibrar la balanza y que nuestro gobierno pueda dar la disputa en igualdad de condiciones. Salud, educación, seguridad, prioridades de política de Estado. Y la información en este mundo complejo, tal cual lo estableció contundentemente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la comunicación, la información, la libertad de expresión son derechos básicos, fundamentales para construir una sociedad democrática. Si solo permitimos que hablen los poderosos, si solo va a reinar esta sociedad perversa entre grupo económico, justicia dócil o socia o cómplice y medios de comunicación al servicio de la creabilidad, de, de la construcción de sentido en favor de este poder dominante, si vamos a permitir eso va a ser difícil que algún gobierno solamente pueda revertirlo por voluntad. El gobierno debe tomar este reclamo popular y hacerlo realidad en la transformación de política de Estado. Pero nosotros somos los responsables de sostener el embate de estos monstruos mezquinos que intentan quedarse con lo nuestro. En esta construcción de un poder popular, de un poder propio, de un poder que sostenga políticas de Estado... Y al calor de esta acumulación, porque hoy estamos mucho peor, por algo el gobierno de Menem y el de Macri se parecen mucho en una acción bien concreta. Una de las primeras medidas de Menem fue privatizar los canales de televisión. Y una de las primeras medidas de Macri fue amputar por decreto de necesidad y urgencia la ley de servicios de comunicación audiovisual para transformarla en letra muerta. Eso es lo que hay que recuperar. Y el Estado tiene un rol fundamental, porque al calor de la concentración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 Recuperar Telam, que no casualmente el macrismo intentó destruir, porque es industria de industria. Telam no solamente es un medio, sino que alimenta cientos y cientos de pequeños medios que no pueden pagar por agencias privadas para acceder a información nacional, plural y veraz. Allí está el resorte, compañeros. Está todo servido. Nosotros tenemos que construir el poder que nos permita lograr no es la comunicación solo un problema de periodistas. No es la comunicación solo un problema de medios. La comunicación debe ser eje de la política, de los partidos políticos populares, de los gobiernos populares. Tiene que ser entre todos, entre todos, lo que nosotros debemos y logremos nivelar, nivelar ese poder que hoy está al servicio de las grandes corporaciones. Y en eso... Recuperar las banderas de tantos compañeros caídos, de tantos compañeros desaparecidos que lucharon y en honor a ellos, a la militancia y a los ideales tenemos que hacer nuestra cuota aparte. Gracias compañeros.